Bueno, nos damos con el chocolatazo a Reynosa. Tenemos aquí a Gabriel. Tú, Gabriel, le vas a hacer el chocolatazo a tu novia María. Todavía no la conoces en persona, solamente la conoces por Facebook y apenas llevan 10 meses. Sí, por medio del Facebook y por ahorita tenemos una comunicación por videollamadas todos los días. De Facebook, ahora ya tienen videollamadas. Ella te mandó a ti la solicitud o tú a ella. No, ella me mandó la solicitud y yo la acepté y en ese tiempo pues ya yo me declaré con ella y todo bien, hasta ahorita. eh Apenas 10 meses, no la conoces en persona y tú de repente ya le mandas dinero, ¿no? Hace poquito le mandé 300 dólares para que se moviera a una casa porque estaba viviendo con una tía. O sea que aparte de que le mandas dinero, tú ya le vas a tener casa donde vivir, tú le vas a pagar ahí porque antes vivía con la tía. Y quiero ayudarla, pero quiero estar seguro también de lo que estoy haciendo. Okay entonces ya le vas a tener casa y ella tiene hijo. Tiene un hijo de 12 años Y tú le dijiste te pago tu casa, vete con tu hijo ahí sí Y entonces si estás haciendo todo esto ¿Por qué vas a hacer el chocolatazo? ¿Por qué dudas? Porque uh, ella trabaja en un hotel donde hay muchos policías y yo estoy en duda de que, como yo le pregunto si hay alguien que le, algún pretendiente o alguien, dice ella que no, que, que todos son sus amigos y que no no hay nada. Uh, eso es mi duda nomás de que... O sea, tú dices son puros hombres, seguramente alguien le está tirando el rollo y deja ver si está cayendo por ahí con alguno de ellos. Exactamente. A ver, ahí se está marcando, parece que no entra o sí. Ahí va, ahí va. Va a estar en la iglesia, Chocolata. Sí, no entra la llamada. ¿Ella va a la iglesia? Sí, es cristiana. Uy, uy, uy, ya estuvo que cayó, bro. Doggy, cálmate. ¿Cuántas cristianas no han caído en los chocolatazos, choco? A ver, ya entró ahí la llamada, no haga ruido. ¿Bueno? Sí, bueno, con María, por favor. De parte de quién? De parte de Carla. Mi nombre es Carla. Te llamo de una compañía de chocolates, María. Nosotros tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguien especial que tú tengas. Es totalmente gratis. Tú no pagas nada ni la persona que recibe los chocolates. ¿Tú tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos? No. No tienes a nadie especial, María. No, aquí no, aquí no, aquí no. Ah, o sea, tienes a alguien, pero no está aquí. Eh, eh, eh, no, mexicano no es. O él no es mexicano, es de otro país. No, no, no está en México. O sea, sí es mexicano, pero no está en México, está en otro país. Sí, está, está en Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, igual te mando los chocolates a ti, María, y ya que te visite, pues tú se los entregas a él. No, ahorita, no, Él no está ahorita aquí, no, no ha venido ahorita para acá, por lo pronto. Oh, qué lástima, no te va a visitar por lo pronto. No. Y no te gustaría que se los envíe, ¿Vamos a Estados Unidos? No, porque yo no sé la dirección de él. O igual te puedo llamar más tarde, le llamas ahorita y que te dé la dirección y ya se los mandamos. Ah, no, no creo. Este, Por qué no te gustaría que se los enviemos? No, porque no, él no. Él, él, yo no sé la dirección de él, de donde él viva, no sé la dirección de, él, la verdad. ¿O él está casado? ¿Tiene alguien allá en Estados Unidos? No, nada de eso. Tampoco si tuviera casado, tuviera novia, me diera yo con el nombre. No, A mí no me gustan esas cosas. No tiene novia, no tiene pareja, no tiene esposa él allá. No, él no. Él, no es, él es soltero. Él es soltero y tú sí lo amas mucho. Claro que lo quiero mucho Ah, lo quieres mucho, sí, porque una cosa es querer y otra cosa es amarlo, ¿no? No, no, no, no lo amo, a él sí lo amo, porque él es, es una persona Como dice José José, muchos saben querer pero pocos saben amar, ¿no? Algo así Exactamente, muy pocos ¿sí? hay, muy pocos ¿Y él sí te amará a ti o puede ser que ande por allá de, de volado, no? Ah, no, no, no, no, no O sea, ¿no te va a visitar pronto y vive allá? Digo, igual puede ser que conozca a alguien más, ¿no? Él es muy linda persona. Por lo mismo, digo, si es muy lindo eso nos atrae a las mujeres, ¿no? Y más si está solo en Estados Unidos. Ah, claro que sí. Porque somos pocas y o sea, sabemos descubrir esos sentimientos que las personas. Todo es paciencia. Oye, María, ¿y cuándo fue la última vez que lo viste? Lo veo todos los días por videollamada. No, pero me refiero en persona. Ah, en persona no lo he visto todavía. Oh, no. ¿En serio todavía no lo has visto en persona? ¿O sea que lo conociste como en Facebook y eso? Mm, lo conocí. Nos vemos. Yo le hago videollamadas y yo también le hace videollamadas y los dos conocemos. Oye, yo he escuchado muchas historias donde los hombres se enamoran de mujeres, les mandan dinero, les ponen casa y todo y se enamoran y ellas solo los están usando, ¿no? No, sí, pero a veces sí pegan y a veces no, a veces nada más están jugando. A veces sí pega y a veces nada más están jugando. ¿Y, y tú cómo sabes esto? ¡Ay, oiga! ¿Cuántas veces cuántos ha pasado? ¿Tú solamente lo conoces por el Face? ¿Nunca harías algo así? Yo no, a él no. O sea, lo has hecho, pero a él no. Lo que pasa, yo te he tenido compañeras, amigas, que que nada más se han burlado de ellos. O sea, ¿tú sabes cómo funciona esto, entonces? ¿Tú tienes amigas que han hecho eso con hombres? Ah, sí. Allá donde yo soy, donde yo era, había tres... Ay, pero! Oiga, he hecho, yo no he hecho la culpa a ellas, yo no sé, lo he dicho. Pero los carados aquí, ¿para quiénes creen? Claro, la culpa la tienen los mensotes de los hombres mandándoles dinero y manteniendo mujeres que no conocen en persona, ¿no? Es que sí, es que sí, a poco a poco realmente, una persona eh, ¿cómo le va a creer a un a cómo se llama? A una persona que te si tira, ay, es que tengo una que es psicólogo y ya. Oye, pero esa es tu situación, ¿no? Tú le hablas bonito y todo y él te manda dinero y ni lo conoces en persona. Sí. ¿Él te manda dinero a ti? ¿Y usted cómo sabe? Porque él me lo dijo. ¡Oh, no! <risa> Ay, sí, no? De verdad, él se llama Gabriel y me dijo todo esto, justo lo que estamos hablando ¿Usted cómo, usted cómo sabe eso? Eh? Oh no Él me dijo, él me dijo que te manda dinero, que de hecho ya hasta te tiene casa nueva para que te muevas ahí con tu hijo Él no, él, él no anda diciendo cosas, así que no le quede No. ¿Cómo? Él no, él, él no anda diciendo cosas Bueno, todo eso me lo dijo él, no lo estoy inventando, él está escuchando la llamada A ver, pase bueno? Adelante, Gabriel Gracias, gracias, gracias Chaparita, chaparita sí. mi amor. Hey. Chaparita, ¿eres tú? <risa> sí, sí. Amor, te dije, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi amor no, no, no, no, ibas a no, no, caíste. no, no, no, no, a caer, no, no, no, no, te no, no, no, no, no, no, Ay, ay, Dios mío, el señor se me asustó, dijo que, ay, ¿cómo te conoces? Es una, un programa de radio, es una... Es una. Gabriel, ¿sí me dijiste o no que le mandas dinero y que la moviste a una casa y todo? Sí, sí, se va a cambiar, bueno, ya se cambió, de hecho, a un lugar donde... Yo en mayo, si Dios es quiere, me dan mi corte, o, y, mi salida y me voy para allá. ¿Cuál es tu conclusión por último, Gabriel? Pues claro, uh -huh. muchas gracias, gracias, hija, porque confiaba en ti, nada más que quería hacerse eso para estar más seguro. Ya está, yo lo amo mucho, ¿sabes? Sí, mami, yo, también te quiero. Sí, pa, yo también, mi amor, siempre te lo digo, Ay, por qué dudas? este programa es un programa de radio de chocolate. A ver, a ver, sí mantengo el chocolate. Oye, Brody, ¿sabes qué es lo más chistoso de todo esto? De que ella se estaba burlando de las mujeres que hay, que le hablan bonito y les mandan dinero. Y es la, ¿Está en la misma situación, Brody? Sí, sí, también, pues ya sé, ya sabía. Yo ya sabes. Sí, Doggy, tú no te metas en la se lo hace de corazón y todo, pues ahí estuvo el chocolatazo, Gabriel. Gracias, okay. muchas, gracias Doggy. Este, doggy, la chocolata también, gracias a todos. Esto fue el chocolatazo. Y tú te vas a quedar con la duda. Márcanos 138 874 2656. 138 874 2656. Erasno y la chocolata. <risas>